Bueno, Pali, este, bueno, hoy recién les contaba que estamos acá presenciando en la asamblea que están teniendo trabajadoras y trabajadoras de la eh, dirección o subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Están reunidos desde las 8 de la mañana en este lugar porque, eh, por lo que pudimos escuchar, porque todavía no tenemos una, la palabra de algunos de los trabajadores, están decidiendo qué hacer con un posible recorte de guardias, en realidad un recorte de dinero en las guardias que están haciendo este grupo de trabajadores y trabajadoras. Eh, lo que pude escuchar a través de la, los propios trabajadores que estaban hablando es que hay un monto de cerca de mil pesos que le están pagando a los trabajadores por hacer las guardias, aparte de su sueldo, que ese dinero es el que están analizando hacer un recorte desde el gobierno provincial. Y es por eso que Este grupo de trabajadores y trabajadoras están con preocupación por esta situación, pero también están planteando otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo diario que hacen eh, estos, estas personas, que son muchos de ellos profesionales, eh, y que están atendiendo personas en situaciones de vulnerabilidad o este personas con eh, consumos problemáticos o eh, personas que tienen algún problema de discapacidad, por ejemplo, o que tienen problemas con la ley penal, muchos de ellos, eh, algunos son eh, pibes y pibas, o sea, están en una situación, eh, este grupo, de este, este personal de, de niñez y familia, que eh, no es nuevo, pero sí va este, floreciendo cada tanto, esta vez, Tiene que ver con eso, con un posible recorte en sus saberes y es por eso que hace un ratito, hace unos minutos, eh, se acercó aquí Liliana Rechimón, que es la secretaria de prensa de ATE y también miembro paritario de, con el gobierno provincial para contar este, qué pasó en las últimas reuniones paritarias. También... y eh, tenemos que decirlo así porque lo, lo percibimos de esa manera, hay un rechazo respecto a lo que están pasando en las reuniones paritarias que muchos trabajadores y trabajadoras están denunciando acá en esta asamblea que no se está avanzando con los pedidos que están haciendo eh, el personal a los miembros paritarios para eh, mejorar las condiciones de trabajo. Por eso es que se armó una pequeña discusión entre un grupo de ellos con eh, los representantes gremiales porque entienden que no se está... avanzando en eso, y que estos son reclamos de hace mucho tiempo que están estancados y, y no hay este, no hay un avance respecto a, a esos pedidos, que muchos de ellos tienen que ver con mejorar las guardias, mejorar el dinero de las guardias, pero sobre todo también eh, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad dentro de este lugar, que eh, ya hemos dado cuenta hace un tiempo atrás. donde muchas familias o algunas, algunas familias, este, porque se ven afectadas en, en sus derechos, vienen eh, y han roto vidrios, han, este, han amenazado al personal que son este personal de, de esta subsecretaría y que también están pidiendo esa seguridad para poder trabajar. Eh, lo que sí pudimos este, escuchar es que no están analizando ningún paro de actividades, Primero porque no hay sostenibilidad, sostenibilidad de esas medidas de fuerza, primero porque no hay compromiso o por lo menos no habría un compromiso real de algún grupo de trabajadores y trabajadoras, pero también, por otro lado, se analiza la cuestión económica eh, y sobre todo pensando en las últimas medidas que tomó el Gobierno Nacional y con la posibilidad de que afecten aquí en la provincia de La Pampa. Y es por eso que eh, no se analiza ningún paro de actividades en esta subsecretaría, pero sí... visibilizar de alguna manera todo esto, por eso es que lo estamos contando, y, y también hacer alguna alguna manifestación espontánea en algunos lugares, por ejemplo la Casa de Gobierno o donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social, porque esto eh, depende de esta dirección de, de, de personas mayores o también la, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia pertenece a, al Ministerio de Desarrollo Social. Por ahora es una asamblea de trabajadores, de trabajadores y trabajadoras que van a decidir cuando terminen todo esto cuáles son los pasos a seguir pero este el este el núcleo de la de la discusión tiene que ver con un posible recorte eh, que ya les habían avisado eh, que va a haber en las guardias que hacen este esta parte del personal por eso es que en este en este rato van a tomar una decisión qué hacen cómo lo eh, comunican pero sobre todo Este, que deciden eh, pensando en las reuniones paritarias sectoriales que se pueden llegar a venir a partir del año que viene. Lo que sí eh, quedó claro es que este posible recorte eh, va a ser a partir del primero de enero del año 2024. Todo lo que hagan o todo lo que trabajen durante el mes de diciembre y lo que trabaja, eh, trabajaron durante el mes de noviembre se les va a pagar eh, con el sueldo de, de diciembre y parte de los días que no que no se paguen en diciembre porque se se paga el día 22 el sueldo de, de diciembre en la en la función en la administración pública se lo van a pagar a finales de enero pero hay una posibilidad de un recorte de las guardias de este personal a partir del primero de enero del año que viene bien Mauro bueno eh, nos reencontramos luego entonces cuando sea necesario Pali. bien eh...